Sí, bueno, eh, buenos días. Eh, la verdad que bueno, contentos porque estamos cerrando el año con una feria municipal, digamos, eh, con un valor importantísimo de validad en toda la, en toda la ciudad y en este fin de año donde hablábamos en ese, en esa reunión con la comisión representativa de la feria, poderle dar un día más a los ciudadanos y ciudadanas de Vierma para poder ir a, a comprar, a hacer los mandados de fin de año en fin de año todos eh, naturalmente los argentinos siempre hacer todo a último momento bueno, es que una comodidad importante es poder tener los dos días la feria con todo lo que conlleva, ¿no? toda la oferta de fruta y verdura y diferentes eh, elementos y, y de primeros mera calidad que se, que se comercializan en ese lugar, que nuestros vecinos tengan esa comodidad y a su vez que ellos también tengan un día más de comercialización en un, en un fin de año tan importante donde el movimiento sin lugar a dudas crece, tanto de compra y venta Eh, la verdad que contentos porque eh, vamos a, a poder contar con dos días más tanto el 23 y 24 de diciembre como el 30 y 31 nuestra feria municipal va a funcionar en su horario normal de 8 a 14 horas para que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder a frutas y verduras de calidad en, en principalmente. Bueno, este año también un laburo en conjunto con la que es la comisión no de feriantes de la misma Sí, por supuesto que sí, tenemos Eh, una, un vínculo muy fuerte con la comisión eh, en la cual hemos trabajado no solo en lo, en lo normativo sino en el funcionamiento en consolidar ...en el mercado de comercialización... ...en ajustar algunas cuestiones... con lo bueno, que tiene que ver con lo normativo... ...en eh, actualizar también la... ...la capacitación en, en la manipulación... ...segura de alimentos, o sea... Eh, ...nuestra feria... Eh, del, de, la, ...de la capital provincial... ...es una feria que está a la altura de las circunstancias... ...y que... Eh, ...desde el gobierno municipal... ...tenemos una, una excelente relación... ...de hecho, el, en el último aniversario... ...nuestro intendente... ...Marcos Castro lo decía esto esto de nuestro gran polo de comercialización de que sobre todo los sábados nos gustaría que los martes también pero los sábados eh, esté eh, casi todo bien más en ese lugar eh, para nosotros es importante y queremos estar a la altura de las circunstancia dándole eh, digamos todas las herramientas a, a nuestros productores a nuestros revendedores y emprendedores también de la feria eh, y no solo poner en valor el reflejo de nuestro valle inferior obviamente con, con la fruta y la verdura de estación perdón Y que esté concentrado en ese lugar Que esté en todas las condiciones dadas Y bueno, trabajamos continuamente porque eso pase Claro, bueno, también se suma a ese predio Lo que son los carritos que también tienen comercialización Bueno, la despensa de un sati Sí, bueno, tenemos los carros de pescados De frescos, de quesos eh, Tenemos pensado también proyectar para el año que viene alguna otra participación más de carros astronómicos en el lugar eh, tenemos una obra pendiente para hacer los baños nuevos a faltar el, el todo lo que tiene que ver con el playón de mayorista eh, recuerden y también contarle a los vecinos que en la madrugada del de, día de esa mañana de esa madrugada donde tanto los martes como los sábados se, se consolida el mercado mayorista donde donde eh, pasa la madrugada no se ve pero es Un mercado concentrado muy grande se, se maneja la oferta de fruta y verdura de en bioma en ese lugar entonces eh, sin lugar a duda nuestra feria municipal es un es un hito en la ciudad, es, eh, es nuestra frutilla digamos de, de la torta no Eh, Norreto, aprovecho y te pregunto, no ya que estamos hablando de las fiestas, porque desde la subsecretaría se encargan de variadas cosas, eh, como por ejemplo lo que es el control ¿no? de la venta de pirotecnia de estruendo. Así es, estamos justamente, bueno, te contaba anteriormente detrás de escena que tengo una reunión ahora con, con el Ministerio de Seguridad, con Fernando Casas, el, el, el, el, el Secretario de Articulación de, del Ministerio, donde vamos a trabajar y definir ya la, la, el, el, el plan de acción ahora para el control y fiscalización del uso del no del mal uso de pirotecnia destruendo y ruidosa que en esta época natural, lamentablemente se, se acrecenta eh, durante todo el año tenemos un seguimiento pero este fin de año siempre siempre es, es, es, es significativo y bueno siempre yo mi ejemplo es bueno antes hablábamos de de la noticia esos días eh, lamentablemente era en la guardia cuántos heridos había, hoy eso no pasa estábamos mirando ahí en la televisión o en la, escuchando la radio a ver cuántos heridos había por pirotecnia, hoy eso casi no pasa eh, la sociedad va también, eh, digamos, ayornándose y, y, y, y creciendo en ese sentido, siendo empáticos con, con el otro con, con personas que les afectan muchísimo animales y todo tiene que ver con toda la decisión política de gobierno municipal de trabajar fuertemente con, con, con ese tema eh, obviamente siempre nos va a faltar hay gente que va en contra de, de las normas y bueno vamos a tratar de justamente afinar con Con, con el Ministerio de Seguridad las, in, las intervenciones en, en la ciudad para que pase lo menor posible. ¿no? Bien, entonces bueno, ya de por sí le vamos avisando ¿no? a todos los comerciantes que se van a estar realizando este tipo de controles. Sí, a los comerciantes sobre la comercialización autorizada. Eh, hay algunos comercios que han venido a registrarse que van a vender pirotecnia autorizada, que es lumínica. Eh, y después a las personas que hagan uso de... De, de pirotecnia, digamos, ruidosa de estruendo, eh, que estén atentos porque van a ser eh, interpeladas por la policía en principio, a los vecinos comunicarle que llamen al 911 donde detecten de, de un uso y la idea es poder intervenir en conjunto con la policía de Río Negro y los inspectores nuestros en cada caso donde suceda eh, digamos eh, trabajar sobre esta contravención y, y bueno, esta, esta decisión de, también de, de no ser O sea, algunos festejan y otros no, ¿no? En estos, en estos tiempos, digamos, algunos están festejando. Y otra vez me contaba una madre, por ahí para cerrar, eh, que tiene un hijo con Tea, que se tenía que ir a kilómetros de Viedma para ese día para poder festejar la Navidad. Y la verdad que es muy triste que eso pase. Entonces, cuando unos festejan y otros no, creo que también tenemos que festejar todos y eh, cuidando el otro, ¿no?